Bienvenidos al mundo de la cripta. En aproximadamente 20 segundos, comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Tendrás física y mentalmente, la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Eso es, porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente, lo tengo yo. Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible. No trates de contrarrestarlo, será inútil. Mejor déjalo fluir, déjalo fluir. Y ahora el Chombo presenta Cuentos de la cripta.